Vamos a meternos un ratito para hablar con Gonzalo Burgos, e s p r e s i d e n t e de la Asociación de Feriantes de Santa Rosa y Toay. Porque hubo aumentos impresionantes en algunas frutas y verduras por las heladas extremas que sufrimos durante、eh, casi una semana completa,、eh, la ola polar que ocurrió más al sur de, del país. Y vamos a ver qué, qué está pasando con eso y, y, sobre todo, si los precios, después que se acomoda el tiempo, se acomodan a la realidad.、Eh, Gonzalo, buen día. Te estamos saludando Armando y Mauro de Radio Kermés. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo, cómo andas bien? Acá sí, bien, bien, trabajan un poco. Bueno.、Eh, bueno, contanos a ver qué se puede, qué, qué se puede saber desde su mirada,、eh, qué pasó con los precios de frutas y verduras、eh, por las heladas. Y mira, la... Este año fue algo inusual,、eh, no venía helando tanto desde hace 10, 15 años atrás.、Eh, así que eso hace que bueno, la, las verduras no, no crezcan o algunas directamente se, se pierdan por la. Por el demasiado frío.、Ajá. Pero la, en la mayor parte, lo que es la, la verdura de hoja, que es la que viene en invierno, a c e l g a lechuga y esas cosas,、eh, se atrasó, se atrasó por el. no crece, no crece. Una lechuga necesita mínimo 15 grados para arriba para crecer de temperatura. Ajá, eso durante Entonces, un tiempo constante. Claro, tiene que tener entre 15 y 20 grados, 25, obviamente, para que crezca. De 15 grados para abajo no, no, no crece, está ahí la planta y no crece. Eso hace que, obviamente, haya escasez en el mercado. Y, y como los costos de la verdura se manejan oferta y demanda,、uh -huh. eh, sí eh, empiezan a subir lo, los precios porque no hay, no, hay, no hay el producto. Bien, por eso es que se está consiguiendo, se está cobrando casi 6 mil pesos el kilo. Sí, sí, sí, es una locura, porque la verdad que la lechuga que, que pueda llegar a entrar ahora,、eh, yo como productor acá en la zona tampoco tengo, porque con las heladas que hubieron incluso se tuvieron que poner mantas antieladas, h pero no crece. O sea,、uh -huh. no, o sea nada, no、crece. nada de hoja creció. Hoja, la s e l g a la única que estamos sacando, que, que es la que más aguanta, pero、eh, también no, no en las cantidades que saben salir, es、eh, eh, muy, muy escasa. Burgos, pero, pero ustedes,、sí. ustedes tienen,、eh, digamos, es bajo cubierta, ¿no? O, o es.、Eh, la, exactamente. La... Sí, nosotros tenemos toda la producción en invernadero. Sí. Pero sucede que cuando pasan los 7 grados bajo cero, 5 o 3 grados bajo cero,、eh, la cobertura no, no protege, ¿no? No、claro. tenemos sistema de calefacción. Así que no、eh, se, se congela todo igual. Sí, básicamente sí. porque la helada es de abajo para arriba, por más que lo tapes.、Eh, sí. No, no, no.、Eh, perdón. Este, es mucho la, la cantidad de frío, entonces pasa el n y l o n igual.、Uh -huh. O sea y... que esto se va a seguir notando en el tiempo, digamos, por más que, que el frío vaya amainando, digamos, ya al haber un retraso en la producción,、eh, se. Digamos, se va a extender un poco más en el tiempo, seguramente el, el, el, el, precio, el precio más elevado de todos estos, estos productos. Sí, sí, yo creo que sí, se va a elevar un poco más porque hasta que empiece a, a venir el calor, la primavera,、claro. lo que es hacer garchuga ya continuamente se va a acomodar el precio, porque en realidad funciona así: el precio maneja la oferta y demanda en el caso、claro. de que. empieza a haber cantidad de lechuga,、eh, yo le, o sea, ¿no? la, la tengo que empezar a bajar y el precio para poderla vender, porque la lechuga no tiene más de una semana, dos para venderla, o sea no la podés guardar, nada, se te, se te pasa, se, la tenés que tirar, entonces por eso los precios... Eh, tienen que bajar, sí o sí.、Eh, ¿A cuánto tienen que bajar?、Eh, ¿Qué precio sería un precio normal de pagar hoy un kilo de lechuga la, en Santa Rosa?、Eh, estaba normalmente entre, creo que, 3, 4 mil pesos en las épocas que hay, hasta 3 mil, baja, sube, porque eso es continuamente el precio es movible. Nunca va a tener un precio justo. e ¿eh? l precio que, ya le digo, a nosotros estamos atorados y ¿qué vamos a hacer? La Tenemos que vender a veces hasta abajo el costo, pero. Pero la tenemos que sacar y nada. Lo, lo mismo pasa con el tomate, que también está rojo y, y o la b o n d e o lo tirás. Claro. Entonces, y en ese caso ustedes、eso. se las venden a las, a las, este, a las verdulerías directamente. ¿Sí? Sí, sí, e o En el caso mío, vendo, le vendo gran parte al supermercado la Anónima、uh -huh. y bueno, a algunas verdulerías que venden. m o Y cuando vos le vendés a la Anónima、eh, a un precio que vos estás perdiendo, pero ellos lo ponen a un precio alto para ganar. O sea, la Anónima sí, nunca,、bueno. nunca va a perder.、Oh, Digamos, en ese caso, así, ¿no sí, le podés、sí. hacer un poco de fuerza para, para que te paguen、sí. un poquito más? Y se h a c e lo que. lo que se puede o sea,、eh, o sea lo, lo, lo, los comerciantes normalmente、eh, tienen toda la digamos para ir al mercado de mendoza al mercado de buenos aires al mercado de córdoba ellos están para comprar y vender y buscar el costo mínimo para que les quede una buena rentabilidad o cubrir sus costos no sé así que por eso te digo o sea uno hace lo que puede normalmente en el verano s í podemos Ahí podemos hacerse fuerte s con el costo por el hecho de que el, el producto llega malo de, de, de Buenos Aires, entonces por ahí uno pelea un poquito más el precio para, para que le quede margen para seguir laburando. Claro, ¿Eh, ¿pudiste cuantificar la pérdida de todo esto? Y mira,、eh, es el, acá pérdida así como para que se heló, no tuve porque ya te digo, no hago tomate morrón, que son los más sensibles,、eh, solamente lechuga y acelga, solamente ponele r un mes de atraso. ponerle ya tendría que estar cosechando y voy a tener que esperar 30 días más para, para normalizar la cosecha de lechuga y, y la c e l v a la que más trabajo yo y, y en números q u é significa eso y qué sé yo、no? q u é te digo <risa> significa no tener nada para vender en el, en el mes y no sé son un millón o dos lo que uno más o menos maneja menos en, en, en el mes ¿viste? Claro, o sea, no tenés nada para vender, no tenés un producto para pero, vender. No, en este momento solamente acelga. Pero tenemos un s o de morrúcula, la l c h e t a y cuatro o cinco productos que,、eh, que, que no están. Y, y l a a c e l g a están en cantidades muy pequeñas ya,、claro. eh, para abastecer a, uno, a un solo cliente. Ponele, ¿sí? Usted, ustedes tienen el, el, el sello de, de producto de la agricultura familiar, ¿no? Sí, sí, yo y... tengo. El reconocimiento、claro. y tengo sí, ese sello de agricultura familiar. ¿Y eso,、eh, digamos, en, en, en qué los beneficia a ustedes?、Eh, ¿Qué h a o, o, o más que nada la, el beneficio es al consumidor que sabe que está, este, que está adquiriendo un producto agroecológico, este, un, un producto, digamos, que se ha producido de otra manera que no es la, la que se utiliza. u t i l i z habitualmente, industrializado, una cosa así. Sí.、Eh, mire, la, la, el beneficio para nosotros, para mí como productor familiar, porque、sí. soy un pequeño productor, yo, es、eh, la visibilización del, del producto y del productor, obviamente. También este, cuenta con un QR, ese, ese, ese sello donde el. Del cliente puede ver el producto, puede ver de dónde es, cómo se hace, quiénes son los que hacemos.、Eh, es como una trazabilidad que tiene. Claro, claro, una, una、eh, seguridad para el, para el productor,、eh, el, consumidor, eh, para el consumidor. Para el digamos. consumidor, digamos. c s l a r o Sí, sí, es una, una, una forma de visibilizar lo que hacemos nosotros en forma agroecológica, en forma con todas las buenas prácticas agrícolas. Está muy bien. Eh, Gonzalo, ¿y vos、eh, este, has notado que en los últimos años, los últimos tiempos,、eh, la gente se vuelca más a lo agroecológico que a lo industrializado? Como r e c i e n te preguntaba Armando, por lo menos en Santa Rosa, ¿se nota ese cambio o crees que todavía el camino es largo? Y se va notando, sí, se va notando. Se va notando a medida que la gente va consumiendo el producto. Eh, agrocológico e o, o con buenas prácticas agrícolas、uh -huh. yo tengo muchos amigos muchos conocidos que por ahí sabemos juntarnos en un asado se lleva lechuga y me dice che la lechuga esta no, no, me, no me cayó mal no me repitió que p o r q u é me dice si yo compro lechuga en otros lugares y me cae mal bueno es la respuesta es simple digo la lechuga lo que yo hago es está libre de químicos es agrocológica e es, es cuidada porque yo también la consumo Y, y nada, es eso, digo, simplemente eso. Claro, está bueno que se hable en lugares así donde están los amigos y se habla este, a calzón quitado, digo, porque、eh, estamos acostumbrados a que muchas veces se compre en lugares sin, este, sin tener en cuenta cómo se produce ese, ese alimento. Cuando se internaliza esa,、eh, digamos, esa discusión, esa charla, es donde hay un cambio cultural ahí. Sí, sí, aparte de eso, que bueno, aparte de eso del cambio cultural, también tomar conciencia de que、eh, de, o sea, comer algo saludable, también reconociendo el costo del, del precio, por ahí a veces va de a decir, pero esta es más cara, pero、eh, es decir, bueno, sí es más cara, pero le estamos beneficiando al productor que siga produciendo, porque、eh, en, esta, en este lugar de la pampa no tenemos por ahí el beneficio que hay en otros lugares, con el río, con el agua limpia. Hay que usar un montón de máquinas para limpiar el agua.、Eh, o sea, los costos son distintos, pero sí el producto es distinto. Entonces, eso también es bueno que la, que la gente vaya concientizando que por ahí va a ser un poquito más caro, pero es saludable, es bueno porque tiene unos costos más altos la producción. Si bien agroecología, si no usás veneno, ¿no? sí, pero tiene otros costos que son mayores. A los comunes, vos con un remedio matas todo de un día, lo otro no, es otro tratamiento, es otro cuidado.、Uh -huh, y entonces、uh -huh. es bueno que la gente lo reconozca y bueno, hay gente que sí, lo, no tiene problema, quieren ese producto, lo pagan lo que, lo que realmente vale y nada, porque uno por ahí va a comprar lo barato, lo de oferta y bueno, pero no sabe lo que está comprando adentro del producto después. Claro, totalmente.、Eh, Gonzalo Burgos. Muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Gracias a ustedes. ¿eh? Ah, hasta luego. Gonzalo Burgos es feriante y es presidente de la Asociación de Feriantes de Santa Rosa y Toa. Y estaba hablando con nosotros respecto a los precios que se dispararon en algunos productos, sobre todo los de hoja, porque、eh, por haber tantas heladas, directamente no creció. Este, la lechuga, la acelga, la espinaca, y es por eso que los precios de cualquier verdulería que andan、eh, vendiendo acá en Santa Rosa se dispararon. Cerca de entre 6 mil y 8 mil pesos estaban pidiendo el kilo de acelga en algunos lugares. Así que、eh, comprar agro agroecológico no solamente te ayuda a que comes un buen producto, sino que ayudas a los ferientes de acá a la vuelta.